g i l m a buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Primero saludarles.、Eh, saludos a todos, los extrañaba p a r a empezar diciendo eso.、Eh, y bueno, sí, a mí me gustaría leer el comunicado que vamos a presentar y que hicimos entre todos los pacientes que estamos integrando este plan, que hasta el día de hoy. Somos entre 150 y 180 pacientes de toda la provincia de Río Negro. El 30% o 40% de estos pacientes son del alto valle y del medio valle, y ellos durante más de dos años han viajado rigurosamente una vez por mes para atenderse, con un、eh, equipo médico que, con, que consta de un cirujano, médico clínico, que es el doctor Pablo Esteban,、eh, una psicóloga y dos nutricionistas.、Eh, bueno, procedo a leer. Y e c o n t r a m o s un poquito antes de qué se trata este programa, cómo se llama.、Eh, nos decían、sí. que hay alrededor de 150、eh, beneficiarios s t e、sí. programa que no se está cumpliendo aquí en la zona. No,、eh, esta semana más, en realidad a p r i n c i p i o de mes, el mes anterior ya nos avisaron que no iban a estar atendiendo a los médicos porque no les están pagando. Hace más de ocho meses que no se les paga a los médicos y nosotros hoy vinimos a reclamar. Que se le haga una pronta、eh, pago a los médicos para que nos atiendan y, y podamos seguir atendiéndonos con los mismos profesionales con los cuales ya entablamos una relación, un vínculo de confianza y con quienes venimos trabajando hace años. Este programa se llama ECOS, es un plan, es un programa integrado por un equipo multidisciplinario creado para ayudar a mejorar la calidad de vida de pacientes con obesidad mórbida y síndrome metabólico. Bueno, en este sentido, ¿qué, ¿qué es lo que dice la hora social en, en b a s e o Mira, la hora social,、eh, las personas que nos acercamos a hacer nuestro reclamo individualmente no nos supieron decir, en las oficinas de IPROS no nos supieron decir. Nosotros nos convocamos el día martes, bueno, ustedes lo sabrán porque nosotros les avisamos a los medios que el martes nos convocamos. El miércoles empezó a hacer ruido ya con la lista de difusión que tenemos nosotros de 150 pacientes. El día de ayer nos llama、eh, el secretario de、eh, eh, Alejandro Marenco para decirnos que quería reunirse o casualidad con nosotros personalmente a una hora. O sea, en una hora nos quería ver, urgente, a todos los pacientes. Uno por uno nos llamó. En realidad, todos no, porque todos no recibimos el llamado. Yo puntualmente lo recibí. A la hora me llamaron y me dijeron que me habían dado de baja en la hora social.、Eh, yo voy. Voy a certificar esto, si era o no, y sí, me habían dado de baja. Por teléfono se me dijo que estaba de baja dada en agosto. Cuando voy a la oficina me dijeron que te dieron de baja hace una hora,、eh, lo cual presenté mis papeles y me dieron de alta nuevamente, ya por s u e r t e y gracias a todos los planetas que se alinearon. Y, y bueno, y ahí estamos. Somos un grupo de personas que no nos dieron respuesta. Sabemos que lo que nos dicen, o sea, lo que nos han dicho algunos, su respuesta. Desde IPRO para nosotros es que el médico o quiere ganar más o no tiene ganas de trabajar. La cuestión es que nosotros sabemos por atención personalizada que tenemos hace más de dos años con el médico y con el equipo de profesionales que no les están pagando, que cuando les pagan, les pagan 500 pesos la sesión, 600 pesos la sesión, que es una locura en haberes, sabiendo lo que hoy en día cada uno está、eh, pagando y cobrando y cómo se está viviendo la realidad en todo lo que es alimentos, o sea, los médicos no quedan excepto s de esta realidad. Y bueno, así estamos. Hoy los que podemos, pagando por l particular para continuar el tratamiento, porque obviamente estamos,、eh, está en juego nuestra vida, nuestra salud, ¿no? O sea, es muchas de las personas, o sea, hoy las personas que veis acá podemos caminar. Pero ¿cuántas personas hay que sufren de obesidad mórbida que no pueden levantarse de su cama? De los que están en el grupo, y la mitad del grupo no pudo venir porque no puede salir de sus casas. Uno, porque no se quiere exponer, porque no, está, están en todo su derecho de no exponerse. Frente a las cámaras de la radio, pero sí pusieron su firma porque tienen ganas de volver a, a poder atenderse y están en su derecho porque hay una ley que los ampara con esto. No, bueno, van a presentar un comunicado.、Sí. La... Vamos a presentar un comunicado. Si querés, te, lo, te lo, lo leo, lo redacto. Mediante la presente, los abajo firmantes nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda a los fines de solicitar la inmediata actualización de los pagos adeudados a las y los profesionales que sostienen hace años el plan ECOS. Este es un programa integrado por un equipo multidisciplinario creado para ayudar a mejorar la calidad de vida de pacientes con obesidad mórbida o síndrome metabólico. Son múltiples las dificultades que se vienen presentando en el acceso tanto al tratamiento como a las cirugías, contradicciones en el criterio de aprobaciones de las cirugías bariátricas o incluso la aprobación de ingreso al plan. El cual garantiza una mejor calidad de vida a muchos y muchas de nosotros. Insistimos que en algunos casos es necesario y urgente para vivir, pero el peor de los inconvenientes se presenta en el retraso de los pagos a las y los profesionales de la salud, a quienes hace meses se les debe consultas médicas y cirugías ya realizadas. Cirugías que cabe aclarar, y no lo puse acá, ellos pagan en dólares. O sea, el médico paga con su dinero en dólares y luego IPROS、pues、le reintegra un porcentaje de lo que pagó atrasado. Bien. Pero peor,、eh, acá sigo. Esta es la única solución a este grave conflicto y la única forma en que nosotras, nosotros, los pacientes y pacientas, nos atribuyan, nos, retri, nos restituyan nuestro derecho a la salud o derecho claramente vulnerado. Recordemos que a través de la resolución 14-20 del 2022, el Ministerio de Salud de la Nación amplió las prestaciones incorporadas al programa médico obligatorio para la cobertura de tratamientos vinculados a los trastornos alimentarios, principalmente a la obesidad. Estas nuevas prestaciones deben ser brindadas por todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del Sistema Nacional y las empresas o entidades que p r e s t e n servicios de medicina prepaga. Esta decisión fundamental para garantizar. Fundamental para garantizar mejor calidad de vida, se sostiene la evidencia científica existente en el c o n s e s o de la Asociación Argentina de Cirugía. Algunos de los pacientes no reúnen las condiciones para acceder a la cirugía bariátrica, no todos están por una cirugía bariátrica, pero sí realizan sus tratamientos acompañados y acompañados por los profesionales con mucha rigurosidad y profesionalismo, pero principalmente, y esto lo queremos remarcar, Principalmente con respeto, escucha y amorosidad de los profesionales para con nosotros. Estos lazos establecidos de confianza hace años son irreemplazables y nos permiten llevar una vida más saludable y, en algunos casos, hasta algunos han salvado vidas de personas. Cabe mencionar que muchos de los pacientes que forman parte de este plan, como decía anteriormente y no te lo quiero repetir,、eh, son de otras provincias y han gastado tiempo y han gastado. Días, Tiempo, dinero en venir a esta, esta ciudad pagar hospedaje para poder atenderse. Y nosotros nos preguntamos entonces: ¿quién debe responder por este daño ocasionado? ¿Cuándo podemos volver a retomar nuestro tratamiento? ¿Sabe usted lo que le t r a v i d a e s t á en riesgo? ¿Cuándo serán reintegrados los gastos realizados por los pacientes que vienen de otras localidades de Río Negro y se, en, y se encontraban en instancias prequirúrgicas? Apelamos a la buena voluntad. Entendemos que hay un conflicto de dinero. Sabemos Que hay un orden de prioridades. Nosotros queremos que se nos ponga en orden de prioridades desde IPROS el plan de obesidad. Eso es lo que queremos. m u c h a s gracias. Muchas gracias a ustedes por estar, como siempre. Bien, la. la palabra entonces de nuestra compañera Vilma Benavides, aquí en la obra social, en la puerta de la sede central del IPROS, entonces, beneficiarios del programa ECOS que están reclamando justamente que la obra social provincial se ponga al día con las deudas. Y que empiecen a tener nuevamente estos tratamientos que han sido parados, obviamente, en la situación de la obra social, más allá de lo que digan los funcionarios provinciales, es complicada y ha sido complicado durante el último tiempo. La deuda que tiene Lipros es preocupante siempre y es un factor a tener en cuenta. Bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Con, con las deudas de Lipros hacia los profesionales de la salud se generan estas complicaciones que paralizan programas enteros.